Está para conversar con nosotros el día de hoy. Dejamos la cordial invitación hace algunos días atrás porque como medio también tenemos que hacernos cargo, todos tenemos que sumarnos en esta campaña contra la violencia escolar y acá también es un llamado muy importante eh, y agradezco también la, la conversación franca y oportuna esta hora de la mañana con el seremi de Educación, aprovecho de saludarlo, está nuevamente para conversar con nosotros don Alonso Fernández Allende ¿Qué tal seremi Buenos días, bienvenido a 90 Radio Carnaval, un gusto tenerlo aquí para conversar de este importantísimo tema el día de hoy Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, saludar a todos los que están escuchando y agradecer nuevamente la invitación a Radio Carnaval. Para mí es eh un honor, un placer estar acá sobre todo entregando eh, bueno noticias de uh -huh. educación y, y los avances que tenemos acá en la región. Bueno, Seremi eh, poder eh, com comentarle a la ciudadanía esta campaña frente a la, a la violencia en los distintos recintos educacionales, hoy en día hay un compromiso también importante eh, de, de hoy en día poder sumarnos se han desarrollado diversas campañas, estrategias también para poder ab abordar la violencia escolar buscando promover también la convivencia sana, el prevenir situaciones de acoso hoy en día donde el proceso De, de lo apoderado también es muy importante el poder involucrarse también en poder escuchar poner ojo poner atención así como también la distinta unidad educativa sí efectivamente estamos en una campaña que se llama presentes contra la violencia ¿Ya? que se va a ejecutar el día de mañana uh -huh. miércoles 30 de julio a nivel nacional en ¿Ya? todos los establecimientos educacionales del país y en nuestra región nosotros esperamos tener una participación de cerca de los 300, uh -huh. 305 establecimientos que tenemos en la región haciendo una jornada al mismo tiempo ¿Ya? y a nivel nacional eh, en un hito que plantea un espacio de reflexión en torno a la convivencia educativa, al buen trato, uh -huh. la violencia en el contexto educacional, donde tenemos una página que, que es una página que se llama presentescontralaviolencia.mineduc.cl y al mismo tiempo le hemos enviado por supuesto oficio a todos los sostenedores a los directores para que adecuen también la jornada del día de mañana eh, para realizar esta actividad esta actividad plantea un espacio formativo, un espacio pedagógico de educación donde todos los actores van a tener la oportunidad de intercambiar ideas en base a, a la convivencia educativa donde también en esta página hay una serie de procedimientos manuales, uh -huh. eh, artículos, y sobre todo también material pedagógico para ser tratado en el aula con los estudiantes, por lo tanto se va a hacer un cambio de actividad de mañana. Esto, esto es parte del currículo educativo y una jornada que nosotros esperamos que se desarrolle eh, activamente y efectivamente mañana. Seremi, ¿cuál es el plan de acción por parte del MINEDUC con este, con este programa? Bueno, nosotros queremos marcar un punto de inflexión y sumarlo a las otras eh, acciones que estamos generando y sobre todo, bueno, poner énfasis en que la violencia no, no comienza ni termina en los establecimientos educacionales, pero sí pasa por los establecimientos ya. educacionales. Por lo tanto, queremos erradicarla, queremos eh, colegios, escuelas, liceos, sin violencia, espacios de bienestar, espacios seguros, y para eso tenemos que comprometernos todos. No basta no el compromiso que tiene el Ministerio de Educación, sino que también el compromiso de los estudiantes, uh -huh. de los profesores, de los padres apoderados, de los sostenedores, del intersector y de toda la sociedad en general, de comprometernos con erradicar eh, la violencia de los colegios. Y para eso es muy importante... Eh, que no, no basta una acción, pero sí un compromiso y mañana es el día donde en esta región de Antofagasta nos comprometemos todos contra la violencia educativa. Bueno, acá vienen varios lineamientos, por lo demás, por ejemplo, a convivir se aprende, comunidades educativas protegidas, patrullajes preventivos, que lo conversamos la vez anterior también con, con la inteligencia artificial y todo lo que tiene que ver con, con el tema de la tecnología, proyecto de ley de convivencia, buen trato y bienestar de las comunidades educativas, plan de bienestar socioemocional, habilidades para la vida, recursos pedagógicos sobre convivencia, bienestar y salud mental, que también nunca se había abordado el tema de la salud mental dentro de los establecimientos educacionales y un tema también muy muy importante y muy relevante. Eh, eh, también la formación para equipos educativos. Esto es parte del plan que es, que se va a pretender que se va a conversar el día de mañana eh, y acá hay un, una firma muy importante de, de compromiso, de, de que todo de una u otra forma, de todo de una u otra manera tenemos que comprometernos a poder empujar este carro. Sí, efectivamente, bueno, son habilidades para la vida, es un programa uh -huh. eh, que desarrolla Junaf también a convivir se aprende Correcto. que es ministerial a través de la en esta región de la Universidad Católica del Norte, tenemos ya eh, en lista la ley en el Congreso de uh -huh. eh, buen trato y convivencia educativa que nos viene a establecer un nuevo modelo de cómo tratamos la convivencia en espacio educativo con un observatorio de ciertas conductas para ir también actualizando los protocolos, los planes integrales de seguridad escolar, los reglamentos internos donde también todos los establecimientos ocasionales que reciben recursos a través de la subvención están obligados de tener un equipo de convivencia educativa okay. que era lo que no lo, lo, lo hayamos dicho, lo que no no se cumple actualmente, uh -huh. no hay una obligación de tener un encargado pero los establecimientos, muchos tienen un encargado de convivencia, pero una sola persona para bueno, claro. mil estudiantes, familias po, a profesores, por lo tanto esto viene a replantear un nuevo modelo, nosotros el año pasado actualizamos, que se actualiza por periodos de 6 años la Eh, la política nacional de convivencia uh -huh. escolar y de eso se desprende la mesa de comunidades educativas protegidas que efectivamente nosotros citamos al intersector, ya. a todos los ministerios, a los gremios, a las universidades. Ampliamos la mesa para entendiendo que educación o el Ministerio de Educación no puede tratar todos los temas de violencia porque hay muchos que Hay muchos factores que inciden, por lo tanto pedimos el, ayuda, el apoyo a todos y todos han concurrido a esta mesa. Claro, lo, lo que conversábamos la anterior, por ejemplo, también considerar a, lo, a los voceros de los alumnos, y en día los centros de alumnos que son también de vital importancia, las distintas comunidades educativas que hoy en día también puedan ser la voz De, de aquellos jóvenes también para poder saber qué, qué les aqueja dentro de las aulas, dentro de los recintos educacionales. Hoy en día también es necesario también poder escuchar a nuestros jóvenes. Sí, y mañana los vamos a escuchar, sí. porque esta jornada que se plantea como un hito nacional uh -huh. y sobre todo como un espacio de reflexión, inflexión, de poder eh, mirar qué es lo que hemos hecho, cuánto nos falta y sobre todo volver a comprometernos con los espacios educativos seguros incluye a los estudiantes y, y, y cosa que no muchas veces se da, uh -huh. como lo, lo habíamos dicho. Hay mesas con autoridades, con profesores, con directores, pero en las mesas no están los estudiantes y muchas veces ellos tienen un diagnóstico que es el, el, el que es el distinto, claro. de qué está ocurriendo y también proponen soluciones muy innovadoras y esa voz mañana va a ser escuchada en todo el país y sobre todo en nuestra región porque la actividad... Es con ellos y los vamos a escuchar. ¿Qué piensan ellos? ¿Cómo se va a desarrollar esta, esta jornada de reflexión, este día de reflexión específicamente mañana serén? Hay, hay una página y esto propone procedimientos materiales ¿Ya? y cada establecimiento lo debe integrar de manera distinta, uh -huh. entendiendo también que eh, todos los establecimientos tienen realidades diferentes, las distintas comunas también tienen realidades diferentes, los sostenedores, también un, un colegio particular, Eh, con uno particular subvencionado con un establecimiento eh, municipal o perteneciente al SLEP, todos tienen realidades distintas, por lo tanto hay algunos que los, eh, los, por ejemplo deben tener problemas por su entorno, otros problemas de, de convivencia a, a lo mejor en algún nivel educativo otros problemas de bullying o, entonces hay muchas situaciones que ocurren y todas son diferentes, por lo tanto el llamado a los directores Eh, y sobre todo a los profesores, a los encargados de convivencia y gestión que integren este material y que lo enfoquen a la realidad que ellos están viviendo nosotros el día de mañana vamos a participar en un hito eh, que va a ser en el liceo comercial ¿Ya? Eh, un liceo que también nos ha apoyado bastante sobre todo desde el año pasado hasta la fecha que logramos con ellos resolver la falta de oferta de educatía uh -huh. la falta de matrícula del año 2024 y y que ha tenido un compromiso con la educación pública, por lo tanto nosotros hemos querido participar e invitamos a todas las autoridades, al alcalde, a la CMDS como sostenedor, también a, a la delegada presidencial, hemos ap aperturado inclusive a algunos parlamentarios porque creo que esto requiere el compromiso de todos y no nos va a resultar. Todos debemos comprometernos mañana. Seremi, cu ¿cuáles han sido los avances en, en materia de convivencia escolar respecto a lo, a lo que estamos tratando? Mira, nosotros hemos tenido hoy día, un, creo que una, un avance desde el punto de vista eh, de cómo percibimos esta problemática. Mm -hmm. Nosotros el año pasado, y cuando entré a la seremia, eh, en todas las mesas se debatía de quién era la culpa. Si era del ministerio, era del sostenedor, era del profesor, que el profesor no, no contuvo, o, o del mismo estudiante, y ahí saltaba la familia, y nosotros cambiamos eso, y dijimos que eh, esto es un problema de todos y Y estamos actuando articuladamente en una mesa eh, de manera mensual bajo un concepto de la corresponsabilidad es decir, todos somos responsables de aquello y en base a esa responsabilidad han nacido también otras instancias como por ejemplo el patrullaje inteligente uh -huh. preventivo que creo que es una articulación del Ministerio de Educación con el Ministerio de Seguridad Pública muy importante y que si uno conversa con los directores todos querían ese mismo apoyo, es decir un patrullaje por medio de las policías, articulada, de manera preventiva, sin responder, digamos, a alguna contingencia en particular, sobre todo los puntos eh, antes de entrar a clase, después de salir a clase. Así que hemos ido apoyando a todos los establecimientos, a los sostenedores, a entregarles herramientas para que ellos puedan prevenir pero, y cuando ocurren las situaciones también, que resuelvan sus conflictos recién dijiste también eh, un punto muy importante que en el fondo es estamos incorporando salud mental. Uh -huh. Nosotros estamos tratando esto en las mesas de convivencia eh, y, y, y de espacios educativos protegidos y sobre todo también tenemos dos hechos muy relevantes. Tenemos una submesa que se desprende de aquello con, con el servicio de salud, la seremia de salud y también con, eh, con CMDS y otras instituciones que estamos trabajando acerca de la salud mental y sobre todo eh, la prevención del suicidio. Y estamos estamos armando un protocolo de acción de sobre todo que que, que se active en el plazo de 24 horas e eh, ir identificando posibles conductas para que no vuelvan a existir hechos eh, lamentables en nuestra región no tengamos que lamentar ninguna ningún fallecimiento ni de profesores ni de estudiantes ir revisando conductas y para esto tienen que estar los padres y los profesores jefes porque ellos son eh, quienes visualizan ciertas conductas distintas puedan levantar la información y se activen protocolos que sean suficientes y eficaces para prevenir claro y, a, y ahí la comunicación entre el hogar y el profesor es muy importante porque hay muchos niños que, que actúan de una forma dentro del hogar saliendo de la casa son, son, son otras personas eh, claro, hoy en día con lo que consumen a través de un, de un teléfono lo que consumen a través de internet eh, hoy en día eh, lo, lo que consumen específicamente en la calle en lo que ven, y lo que se hace, cómo se van desarrollando de forma diaria Pero siempre hay que tener una, una, una voz de alerta respecto a las distintas situaciones o cómo el, el niño, de acuerdo, se ha manifestando en distintas instancias o también en, en, en distintas jornadas de, de forma diaria. Ahí los papás tienen un rol fundamental de poder ser la voz de alerta de qué es lo que está ocurriendo y también traspasar esa información porque muchas veces la comunicación no es muy buena, no es muy fluida entre los profesores, entre la unidad educativa y también entre el apoderado. Sí, efectivamente eso es algo que se ha ido perdiendo y se ha ido rompiendo este este, este vínculo círculo virtuoso entre el establecimiento y las familias, uh -huh. los profesores y los apoderados. Creo que eso hay que fortalecerlo y para eso hemos estado trabajando justamente para unificar criterios porque a todos nos importa lo mismo, claro. nos importa el bienestar de los estudiantes, de los niños, de las niñas, jóvenes y adolescentes de esta región. Y estamos todos en la misma vereda, no somos opositores, al contrario, somos todos aliados para eh, que los estudiantes se desarrollen, crezcan, aprendan, sean felices y sobre todo obtengan buenos resultados. Eh, y creo que estamos todos en esa misma vereda, pero no eso no siempre se cumple. Cuando existen temas de convivencia escolar, muchas veces los estudiantes... Eh, tienen sanciones, uh -huh. tienen una anotación, una suspensión y eso es parte también del aprendizaje, de poder lidiar con estas situaciones claro. y, eh, y ahí hay muchos apoderados se ponen en contra del establecimiento, en contra del director, de los, de los profesores pero creo que esas instancias, cuando ocurren ciertos hechos que no nos gustan, pero también son momentos de aprendizaje momentos que uno puede aprovechar para enseñar Y como hemos dicho, la convivencia educativa se puede enseñar y se puede aprender. La violencia, si bien no nace en los colegios, no se imparte, no se enseña violencia, si sí está presente. Por lo tanto, si no estamos todos comprometidos con el mismo discurso, con las mismas decisiones, y, y, identificando cada momento como un espacio de aprendizaje para el estudiante, no vamos a avanzar. Por uh -huh. lo tanto, esto es muy importante. Y sobre todo también nosotros queremos devolverle la autoridad al profesor. No el autoritarismo, pero sí la autoridad al profesor, que el profesor eh, sea relevado eh, dentro del aula, sea respetado uh -huh. también cuando él hable, se le escuche, y que también sea seguido, porque él está impartiendo educación. Y en ese sentido, nosotros nos hemos puesto también de, del lado del profesor desde cuidarlos. Eh, ingresamos el año pasado un proyecto, al gobierno regional, uh -huh para obtener recursos, eh, que era parte de nuestro plan Antofagasta, que se llamaba el año pasado y hoy día tenemos este programa que fue autorizado, que se llama Programa Piloto de Primera Acogida ¿Ya? e Intervención en los Equipos Educativos, donde va a haber tres oficinas provinciales, Antofagasta, Tocopilla y Calama. ¿Ya? Eh, son más de 2.500 millones que obtuvimos desde el Gobierno Regional para Educación, donde se van a contratar eh, psiquiatras, psicólogos eh, y una serie de profesionales son cerca de, de 9 a 11 profesionales en cada oficina para poder contener a los profesores para que ellos puedan ir y tener una asistencia eh, adecuada, pertinente y sobre todo profesional que muchas veces los sostenedores no pueden costear. Claro, si, si ya por, por el por el tema de la salud pública hoy en día hay un déficit de profesionales para, para la atención de, de, de distintos usuarios. Imagínense lo que significa también para, para los jóvenes. Imagínense lo que significa también para las familias del trastorno espectro autista hoy en día, que también están insertos hoy en día entro, dentro de, de nuestras salas de clase, y ahí también tenemos mucho que seguir avanzando. Lo que significa también para un profesor hoy en día ver el tema de la, de la salud mental. ¿Esto conlleva también a poder fortalecer los programas de integración e, e, escolar de los pies, Seremil? Sí bueno, toda la como decía todos los establecimientos tienen realidades distintas hay establecimientos que tienen un pie muy bien conformado claro. y que y que todas las actividades se desarrolla muy bien y hay otros que también eh, deben conformarse deben reforzarse y bueno los PIE, los programas de integración escolar eh justamente nos hablan de eso de generar un espacio un equipo para poder integrar a todos porque todos los establecimientos deben acoger uh -huh. y adecuarse tanto en plan de en su plan de estudio en, en, en, en infraestructura en cómo de, se desarrollan los procesos educativos eh, y ese y se deben transformar para poder acoger a todos a, y, y con todas las re realidades inclusive a los estudiantes que claro. tienen neurodiverrgencia claro. eh, de generar los espacios adecuados para que ellos se puedan desenvolver puedan aprender Eh, y también cuidarlo, cuidar la, la por ejemplo, uh -huh. es un tema muy importante que es la desregulación, que son muy comentadas por los apoderados, por los profesores, por el resto de los estudiantes, cuando un hijo que tiene TEA o es neurodivergente se regula, pero las desregulaciones las tenemos todos, claro. los adultos también, eh, los estudiantes, todos tenemos de regulación por lo tanto es claro. un compromiso de todos ya claro, claro porque hoy en día hay, hay, hay muchos niños que también muchos jóvenes que padecen no sé una, una crisis de eh, trastornos de ansiedad eh, de repente no se sé, una sala de clases que le, una, una crisis de pánico entonces hoy en día también como cómo poder actuar como comunidad educativa ya acá el día el día de mañana así como como hablamos de la convivencia escolar y hablamos de los centros de alumnos sería importante el día de mañana poder contar a lo mejor en algunos establecimientos educacionales eh, con, con grupos de de eh, convivencia escolar, pero conformado por jóvenes. ¿Quiénes son los, los, los voceros? Los que recojan también y los que después el día de mañana expongan delante de las comunidades educativas como en su momento está la figura del centro de alumno el día de mañana poder contar con una unidad de convivencia escolar, pero que sea representativa por parte de, lo, de los alumnos, porque muchas veces, y, y, y no nos podemos hoy en día quitar la, la venda de los ojos, de que los niños a lo mejor a un profesor se lo van a decir de otra forma, pero la confianza entre jóvenes entre sus mismos pares eh, la, la, la, la conversación es distinta y diferente y es más fluida sí. sí, efectivamente nosotros hemos trabajado esa línea el año pasado tuvimos una asamblea que invitamos a todos los estudiantes de todos los establecimientos de la Comuna de Antofagasta y les explicamos a través también del Departamento Provincial uh -huh. de Educación cómo se conforma un centro alumno porque identificamos que no todos claro. los establecimientos tenían centro de alumnos conformados hay otros que sí, pero no tienen eh, mucha actividad y hay otros que lo hacen muy bien y nosotros hemos recibido muchos centros de alumnos y los felicitamos porque tienen la iniciativa de conformarse uh -huh. ganar la elección ir a saludarme a la seremía y yo lo recibo y, y digamos conversamos porque hay que empoderarlos a ellos lo que tú hablas es un tema de cómo nosotros generamos líderes positivos claro. líderes que sean parte de ellos mismos, sean parte de un curso y ellos nos apoyen y nos ayuden a identificar situaciones a resolver otras situaciones y también sobre todo a enseñar con el ejemplo que eso es muy importante que, que nosotros tengamos líderes positivos en las comunidades educativas porque el ejemplo de, del actuar de las personas enseña mucho. Por eso también el tema de las familias. La, muchos estudiantes ven ejemplos en sus familias, eh, pueden ser positivos o negativos, y eso lo llevan Correcto. también a las comunidades educativas. Claro, Por eso es muy importante... El, el, el, nombre, el nombre de esta campaña, Presentes contra la Violencia, y como lo dice el eslogan, cuando estamos presentes la violencia no tiene espacio. Pero hoy en día, ¿cómo entregamos esos espacios y cómo podemos utilizar esos espacios de buena forma y de buena manera? Claro es el desafío de establecer acciones y eh, procesos. nosotros hacemos hemos hecho revisiones de los reglamentos uh -huh. internos de los protocolos de acción también eh, tenemos procesos en la superintendencia de educación tenemos la política nacional de convivencia Correcto. tenemos esta mesa también que avanzamos ingresamos un proyecto al gobierno regional vamos a hacer una jornada. Eh, nacional, y estamos muy presentes con muchas acciones respecto y tenemos una ley en el Congreso que a, pu a punto de aprobarse pero creo que lo más importante es el compromiso de todos, uh -huh. creo que eso nos falta, nos falta reafirmar el compromiso, nos falta decir, bueno esto es una batalla que hay que dar diaria contra la violencia escolar eh, y no la pueden dar algunos, tenemos que darlas todos y eso justamente mañana con la presencia de autoridades de profesores, de directores, de apoderados, de estudiantes lo vamos a lograr, poner el foco en el bienestar educativo Eso es lo que hoy en día se busca con este programa Presentes contra la Violencia en esta jornada única para mañana 30 de julio eh, es, es el llamado importante y, y, el, y el llamado también es para los apoderados porque no tan solo uno se involucra en el proceso de aprendizaje yendo a las reuniones, uno tiene que ser un padre presente también Eh, acercándose de, de, de, de, de forma continua a los distintos eh, establecimientos, conversar con los profesores, entrevistarse también con ellos para también poder saber, no esperar que llegue una reunión de apoderados para recién saber cómo está el alumno de cada uno, sino que hay que también tener un, un contacto y un conocimiento constante de cómo va, qué podemos hacer, cómo podemos mejorar, cómo podemos reforzar, cómo podemos seguir otorgando, eh, otorgando y entregando más espacios también a nuestros jóvenes. Sí, eso es muy importante. Por eso nosotros hoy día hablamos de comunidades sí, educativas, porque son parte todos de las comunidades, todos los actores y los padres como primer educador. Eh, es muy importante que participen activamente, que apoyen a sus estudiantes, que también vean cuál es el, pro, el proyecto educativo del establecimiento y apoyarlo también y estar presente. Así que nosotros queremos dejar la invitación a, a Presentes contra la Violencia, este espacio nacional, Eh, que va a tener su eco acá en la región y en todas las comunas y esperamos la participación activa de todos y sobre todo no solamente la participación de mañana sino que los directores tienen después de la jornada de mañana que enviar toda uh -huh. la información al Ministerio de Educación y eso se va a generar una base de datos, un conocimiento donde vamos a diseñar acciones también de apoyo. Bueno, y que esto marque un precedente importante, un antes y un después así es. el día de mañana que sea un día especial eh, y un día también que va a marcar un, un hito importantísimo también para estar más presentes que nunca contra la violencia en el, eh, la convivencia escolar. Bueno, agradecerle como siempre a esta hora de la tarde por poder conversar con nosotros al Ceremia de Educación de la región de Antofagasta, don eh, Alonso Fernández Allende por eh, eh, conversar, dialogar con nosotros el día de hoy y también comentarnos un poquito más en qué consiste este programa, este pro Tremendo programa, ambicioso también por lo demás, donde esperamos que todas las unidades educativas se sumen y también el día de mañana se firme este compromiso y marque este hito importante de estar más presentes que nunca contra la violencia. Seremi. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, enviar un saludo a todos y que mañana se sumen activamente desde su hereda, desde donde puedan sumarse a presentes contra la violencia y si es que todos sumamos acciones podemos eliminar la violencia Así de los es. establecimientos vocacionales. Muchas gracias. gracias por la visita, que tenga buena tarde. Si quieres escuchar estas y otras entrevistas a través de nuestro podcast Radio Carnaval .cl.